fronteras del futuro. Y vamos a atravesar el umbral del tiempo con Javier Sevillano, que lo tenemos a punto de coger un tren hacia el futuro. Javier, muy buenas. ¿Cómo estáis? O oye, ¿dónde te ha llevado la Tirolina en esta ocasión, ah, muchacho? La tirolina, la tirolina me ha te ha llevado la fuera de la casa de rural, de directamente. La Tirolina ha sido mi salvación. La Tirolina ha sido Uy Pero si lleva Os tres días... Dejáis sin aparecer, ¿verdad? Llevas tres días por ahí perdido y nosotros preocupadísimos aquí como si fuéramos tus padres. De verdad, esto no se nos hace, ¿eh? Ah, amigo mío, es que me tenéis vaya, vaya vaya casa rural que me habéis dado. Vaya agostito que me habéis dado. Qué vergüenza. Que lo que he hecho es que me he largado, me he emancipado y estoy en la playeta. Ya eres mayor fetal, ¿no? Se ha ido a Alicante, playeta. seguro, este. He estado en la playita porque necesitaba agua de mar. Necesitaba agua de mar. ...porque oye, está muy bien el mundo rural... Pero los que, claro, no somos del mundo rural, naturales... Pues... Pero dice, me voy a por tomates. Antes se decía, me voy a por tabaco. Me voy a por tomates sí, es. y desaparece. No, no voy a Cuba por tabaco, se decía. Sí. ¿no? Antiguamente. El mundo pues clásico yo... y también el mundo del futuro. Lo clásico, es el mar, desear el mar, pero también el mundo del futuro. El mundo que viene, el mundo que no hay que negar, que es el mundo, por ejemplo, de Internet, que en el futuro, en un futuro inmediato, va a estar... Conectado a nuestro cerebro, pero es que nuestro cerebro va a ser un nodo de Internet. Va a ser un disco duro más de Internet, un disco de estos que se acoplan. y ¿Os acordáis que hace como mes y medio, en el mes de julio, yo creo que fue a mediados, eh, hablamos de la noticia de, de nuestro amigo Rafael Juste que había estado en Chile, donde iba a ser detener el país que iba a legislar sobre los derechos del cerebro? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis que hablamos Eh, que todo lo que, lo que está por llegar eh, en plan tecnológico y que eh, atañe al cerebro, pues eh, es muy positivo, muchísimas cosas, pero otras tienen una serie de riesgos que se puede convertir en que nos hackeen el cerebro con todas estas tecnologías que pretenden que, mm, tener un puerto USB en el cerebro, más o menos. ¿no? Y os acordáis que también hablamos ...que Rafael Yuste decía... ...que esto es muy interesante... Eh, eh, ...legislar en todos los países... ...incluso a nivel internacional... ...cuáles son los derechos... ...del cerebro del futuro... por eh, eh, ...para mm, eh, eh, evitar... ...igual que hay, existen otros derechos fundamentales... ...del de, de hombre, del niño, etcétera... etcétera, ...pues también los derechos... ...hay, hay, hay un peligro... ...hay un, una gran ventaja... ...que es la inteligencia artificial... ...pero también es una, es un, un, una gran tecnología... ...que va a llegar y que ya está llegando al cerebro... ...pero que tiene el riesgo, el grandísimo riesgo... ...de que eh, pueda caer, digamos, en manos no deseadas. Y os acordáis también que Rafael Juste decía... ...que hay que darse prisa porque ya hay eh, empresas... ...que están realizando estas eh, eh, estas actividades... Eh, ...presupuestamente con eh, eh, con, con eh, un, un fin muy positivo... ...muy altruista y en efecto es que hay ya una empresa... ...Rafael juste Eh, se refería con, eh, concretamente a la empresa Neuralink de nuestro amigo Elon Musk. ¿Os acordáis? ¿no? Sí, sí, sí, no, no, para Musk, no, para no, hombre eh no, eh, habíamos hablado hace no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es más que una la ambición ...que tiene este hombre, este emprendedor... ...en muchos campos... ...y en esto es en el de eh, en, el, en el tema cerebral... ...lo que eh, eh, ha presentado... ...incluso es que lo presentó también... ...justo prácticamente cuando nosotros hablamos... ...de todo esto con, con la noticia de Rafael Yuste... ...presentó ya un robot capaz de insertar chips... ...en el cerebro humano... ...y entonces eh, el, la finalidad es eh, permitir... ...controlar ordenadores con la mente a pacientes que actualmente por motivos de, de, de lesión medular de tetraplesia concretamente pues tienen sus actividades y su movilidad absolutamente eh, restringidas eh, el, el fin en este caso es muy bueno pero lo que eh, con lo que para lo que quiere legislar eh, rafael juste y los la comunidad científica es para que eh, partiendo de hechos muy positivos como este no se lleguen a fines Eh, indeseados. Claro, porque no se quiere solo circunscribir, que sería lo ideal en estos casos claro. puntuales, sino que ya una vez abierta la veda, se quiere utilizar mucho para el tema Am... del soldado perfecto. Exactamente, aquello que comentamos exactamente, que, que se pueden eh, eh, eh, eh, eh, dirigir eh, cerebros humanos directamente a distancia por otras personas y tal. es aquello que... Bueno, pues os cuento un poco lo que ha pasado con, con Eurolin. Ellos se han reunido en la el En, en un evento celebrado en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco, se han, eh, han, se han reunido y, entonces, eh, eh, lo que han en Neuralink, la empresa de Linux, ha comunicado que ha desarrollado ya un sistema capaz de crear conexiones neur neuronales. ...entre el eh, cerebro humano y un ordenador... ...y entonces eh, el objetivo eh, de, de, esta, de este avance en concreto es el que os he dicho... ...que personas con tetrapesa es decir, con una parálisis de los cuatro miembros... Eh, ...tanto superiores como inferiores puedan eh, conectarse y controlar... ...más que conectarse, controlar también eh, eh, computadores con la mente... ...de lo que eh, se trata es en, en última instancia es de crear una especie, lograr una, una simbiosis... ...con la inteligencia artificial, inteligencia humana e inteligencia eh, artificial. Él lo más simple, eh, además él ha manifestado en alguna ocasión que tiene cierta mm, reticencia... A la, ...a la inteligencia artificial como tal, eh, es decir que le gane la partida al cerebro humano entonces, sí, entonces ya... ¿qué va a hacer él? Eh, porque inteligencia normal no tiene porque no busca <risa> artificial por lo menos <risa> claro, ¿no? No. es que eh, yo, más, eh, yo creo que es una de las personas que demuestran que en el futuro también en el presente ¿no? Pero él es el millonario, es el riquísimo, es el jefe de Tesla. Es un personaje oscuro, sí, ¿no? Sí, sí, oscurísimo, no pero es que... la verdadera demostración de que alguien puede hacerse rico siendo el másto todo el mundo. Bueno, tonto, tonto <risa> no, no, es. no es. Es un tonto, listillo no. listo. Sí, pero no es el, el único caso, en el caso de que... No, es, hay muchos de lo que otros, dices, ¿eh? De lo, que de, de lo que tú dices, Bruno, de luego no es el único. Bueno, la, la, la tecnología que han desarrollado es, eh, es un robot que, es, eh, que ha implantado en el cerebro, en, en este caso lo ha hecho con, con ratones, por ratones siempre, y próximamente ya lo ya están preparando para hacerlo con, con monos, Y muy muy re, en breve plazo, por así decirlo, ellos hablan de finales del año que viene, es decir, de dos mil 2021 podrá ya ser implantado en humanos. Lo que han hecho es eh, eh, han implantado ...unos hilos, unos hilos con sensores integrados... ...de una gran precisión y que eh, lo que hace esta precisión... ...es que evita los daños en los, en los vasos eh, sanguíneos del cerebro... ...y en el propio cerebro... ...y, y lo que emplea son una serie de lentes... Eh, ...y un sistema de visión por computación... ...es decir, es un sistema bastante eh, sofisticado... ...bastante eh, preciso y con, eh, eh, con con cerebros de ratones ya han conseguido eh, implantar estos eh, electrodos, hasta 1.500, eh, ele, estos pequeños electrodos han logrado implantar en cerebros de, de ratones. ¿no? Lo han hecho, evidentemente, eh, lo han desarrollado científicos de la Universidad de, de California y lo que pretenden es lo que hemos dicho, es decir, eh, hacer una, un, un, añadir un puerto USB, un puerto de conexión en el cerebro con una computadora con un con un ordenador, pues ¿no? Yo, no, yo no me presento voluntaria, ¿eh? No. <ríe> Bueno eh, con, con monos eh, ya eh, han conseguido con uno de los experimentos ya eh, digamos que la fase con ratones ya acabó por así decirlo eh ya bueno hemos la, la, la muleta es suficiente y claro. ahora van a torturar a los monos la, la muletilla de por así decirlo la tengo que quitar que hay algún oyente que dice que la digo mucho y tiene toda la razón del mundo <ríe> la de la de por así decirlo, ah, claro. no, es, por así decirlo es que se dice pero, pero es tu sello. Es, ya es está una, claro. es una muletilla que hay que quitarse no, en efecto ah, bueno, que que hay ya un, un mono al que la han implantado y este mono ha conseguido con, eh, controlar un ordenador con su cerebro es un paso importantísimo y gigantísimo es un luna es un paso pequeño un poco, de mono pero sí. un paso grande claro. para los simios el, en los el, el mono ha conseguido controlar me imagino por algo con la habrán entrenado previamente con algún juego o algo así ...para controlar ese juego con, con, con el cerebro del el propio... ...está pendiente la, la... ...el siguiente paso ya es el ser humano... ...y lo que tiene que lograr primero es la aprobación de la FDA... ...que es la la eh, administración del organismo de la de Estados Unidos... ...para para los la medicación y demás... ...y entonces ya digamos que la simbiosis cerebro y computador está un paso más allá de lo que el propio Rafael y usted nos comentaba en las notici la noticia que ya querimos en el mes de julio Ajá. ¿Y a, con el... a conectar a conectarnos todos a, a conectarnos eh, todos eh, eh, pero eh, cuánto coges el tren javier Pues estoy... Pues mira, hoy ya es día 1 día 2 ya es septiembre y ahí estoy el próximo miércoles. O sea que en cuanto tenga billete de AVE me vuelvo. Ah, Ajá. mírale, qué moderno. Ah, o sea que... Pero, no, pero yo pensaba que iba a pillar el, el transbordador de, de Elon Max, que de, es como esa amiguete. <risa> claro. Pues de momento de nave que tampoco se va mal, ¿eh? Bueno, eh, no se va mal, pero eh, en el futuro espero, espero que vayan todos bien, eh, porque aún falla mucho, ¿eh? Sí, yo no soy muy usuario de, de AVE porque tampoco viajo mucho por, por estas zonas, pero bueno, eh, lo que he venido y voy está muy bien. Fronteras del futuro con Javier Seviano, dentro de muy poquitas horas, ya aquí en Madrid junto a nosotros en los estudios de Onda Cero, ve para aquí corriendo, en AVE ya, vamos, o, o... O nadando. Sea. O <risa> nadando, pero en AVE María, ¿no? Lo que sea. Bueno. Os llevaré un morento y un poco de arena de playa. Muy bien, perfecto. Vale, vale, trae una naranjita o algo. Venga, Dios. Nos vemos. Hasta luego, chao.